Escuela de Liderazgo Internacional, Élite, te invita a que escuches a Edgar Dueñas en su programa, Líderes Crecer, todos los martes en punto de las 10 de la mañana. Tendremos invitados especiales cada semana, quienes contribuirán a tu crecimiento y al desarrollo personal, además de tu liderazgo. No te lo pierdas, te esperamos todos los martes en punto de las 10 de la mañana, en tu programa, Líderes Crecer. familia, qué gusto saludarlos, gracias por conectarse a tu programa Líderes Crecer. Hoy tenemos un programa extraordinario porque tenemos, hemos venido en esta secuencia, la semana pasada tuvimos también a grandes coaches, grandes mentores, hoy tenemos de la Escuela de Liderazgo Internacional, Élite, a tres de ellos, solamente tres de ellos que vienen a hablarnos acerca de algo muy interesante antes de entrar al aire platicaba con ellos acerca de mis hábitos y lo que me está constando cambiarlo porque tenemos un objetivo particular que es obviamente tener una mejor versión de nosotros. Y antes de presentarlos, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema extraordinario que son justamente los hábitos, el secreto de los líderes exitosos. Y van a, hablar, a platicar cada uno de ellos acerca de estos hábitos y cuáles son aquellos hábitos que nos pueden beneficiar, cuáles son los que nos están deteniendo y cuáles son los que, que tenemos que cambiar definitivamente. Y bueno, quiero presentarles, aquí tengo, vamos a comenzar con las damas, y quiero que viajemos hasta Oaxaca, porque allá tenemos a una gran amiga, ella es Merced Ortiz, y Merced se define como una mujer, que optimiza el talento de las personas para su transformación en líderes. Ella eh, tiene un recorrido importante en el ámbito organizacional, ha manejado y ha trabajado con muchas empresas, desde el ámbito administrativo hasta el ámbito comercial. Y quiero platicarles, ella es miembro certificado por el equipo de liderazgo internacional de John Maxwell, es coach, orador y capacitador, capacitador certificado. Tiene un sinfín de credenciales, pero actualmente también está desempeñándose como coach, mentor, maestro en la Escuela de Liderazgo Internacional. Y quiero que le demos la bienvenida a nuestra amiga Merced Ortiz. Bienvenida, Merced, nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida y gracias por la invitación, Edgar. Muy buenos días. Gracias, Merced. Ahora vamos a volar hasta la Ciudad de México, Y aquí tenemos a nuestra amiga Rocío Castañeda, que también nuevamente, y digo nuevamente porque eh, han estado muy de cerca en este programa de Líderes Crecer, no solamente como invitada, sino también estuvieron participando como facilitadores en, en los espacios de Líderes Crecer. Y ella dice que nuestra esencia se refleja en el trato hacia nuestros semejantes, el tener la oportunidad de agregar valor, es un privilegio, así como compartir el conocimiento con los demás. Rocío, nuevamente bienvenida, gracias por estar acá, y quiero hacer una pausa porque vas a estar hablando también con personas de Latinoamérica el próximo jueves, ¿sí? con este con este tema de hábitos para gente de Latinoamérica, entonces bienvenida Rocío. Muchas gracias Edgar por la invitación, saludos compañeros y saludos a la audiencia, es un placer convivir, y poder comentar al respecto. A mí este tema me, me encanta porque hay una diferencia entre los buenos hábitos y los malos hábitos. Y ya veremos cuál es. Excelente. Muchísimas gracias, Rocío. Bienvenida. Y bueno, al final tenemos a, a un extraordinario coach, a un extraordinario mentor. Lo van a escuchar. Ya también ha estado en Líderes Crecer al principio, al inicio, hace un par de, de meses, dos, tres meses, estuvo con nosotros. Y él es miembro certificado de John Maxwell y es un apasionado por el desarrollo de equipos de trabajo de alto rendimiento que generen los resultados positivos para la empresa, siempre desafiándose a romper los límites justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, en constante crecimiento en áreas de liderazgo, desarrollo personal, comunicación, trabajo en equipo y relaciones. Me refiero a nuestro amigo Leonidas Ramírez González desde El Salvador. Bienvenido, Leo. Hola, Edgar. Hola, Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Me disculpo, la verdad, pero ando un poco mal de la garganta. Sin embargo, pues siempre estamos acá. Eh, un gusto saludarlo. Y muchísimas gracias también por la invitación, Edgar. Extraordinario. Gracias a ti, Leonidas, porque a pesar de de la condición de salud, dijiste, voy a estar ahí. Yo te dije, sabes qué? tranquilo, en medida de lo posible dije, voy a estar ahí. Entonces, doble reconocimiento Leo, gracias por agregarnos valor, gracias por tu presencia el día de hoy, que estoy seguro que cada uno de nuestros coaches y mentores de de élite van a agregarnos valor. Entonces, si están de acuerdo, Merce, Rocío y Leo, iniciamos poniendo el tema sobre la mesa. Estamos hablando o vamos a hablar acerca de hábitos el secreto de los líderes exitosos ¿Por qué hablamos de que sea un secreto porque yo creo que lo, el secreto es, es lo que en ocasiones muy pocas personas lo conocen o están o tienen la posibilidad o tienen la decisión de cumplirlos y si me preguntan a mí acerca de mis hábitos Híjole, yo creo que le decía a Merced que todos los días tengo que tener una lista de mis pendientes, pero que lo, lo que me preocupa es que a veces ese, ese pendiente a veces brinca dos o tres días más. Por diferentes circunstancias, por falta de tiempo, porque no me he programado, porque no le hago caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un mal hábito que yo he reconocido y que al final del día tengo que modificarlo. Entonces, eh, me gustaría que empezáramos a hablar acerca de qué es un hábito Eh, amigos, Merced, Rocío y las no sé quién quiera participar de manera inmediata. ¿Qué es un hábito para la gente que nos está escuchando, Rocío? Adelante. Bueno, es un hábito podría ser una costumbre o puede ser la práctica habitual que tiene una persona en ciertas circunstancias de su vida. Recordemos que somos personas únicas e irrepetibles y nuestro entorno, nuestra cultura nos enseña desde pequeños a ciertos hábitos. No son los mismos los hábitos o las costumbres del Salvador como nuestro compañero a los hábitos y costumbres que tiene Oaxaca con nuestra amiga Merce que me fascina me fascina Oaxaca, su comida y sus tradiciones, a los que tengo yo en Ciudad de México o a las que tienes tú en Tampico, ¿por qué? De entrada, por, por el ambiente, el clima, eh, la vestimenta, la comida, todo eso influye para que tengamos ciertos hábitos que nos trae desde nuestra familia, nuestro entorno y actualmente de quien nos rodeamos. Esa es la parte de los hábitos. Extraordinario. Gracias, Rocío. Y, Merce, ¿qué, qué difícil... Hoy te hablaba Rocío acerca de esta diversidad, ¿no? Cuando tenemos una multiculturalidad, obviamente, venimos cada uno de nosotros con una identidad, y esa identidad viene con consigo estos hábitos, ¿cierto? Y, y yo creo que los, los que hemos experimentado, que, que eh, ya nos hemos casado a veces, eh, al, al tener diferentes culturas, venir de diferentes familias, traemos hábitos que en ocasiones pueden beneficiar al matrimonio o pueden perjudicar al matrimonio. Y así como estamos hablando del matrimonio, seguramente cuando nos incorporamos Merced a una organización, traemos hábitos de casa como persona y a lo mejor también traemos hábitos buenos o negativos de otra organización, ¿cierto? Cierto, cierto, Edgar, gracias. Pues sí, realmente la, los hábitos son una conducta aprendida. ¿no? Son algo que nosotros traemos desde casa. Yo me recuerdo ahorita que hablabas que cuando daba clase en bachillerato, así ya algunos ayeres, yo le decía a los chicos, es que todos estos hábitos que traen se maman en casa. Se aprenden en casa, definitivamente es una conducta aprendida y bueno, me recuerda esta este hábito que yo tengo y lo sigo teniendo, por ejemplo, ir al baño antes de dormir. No sé si les pasa. ¿verdad? Ir al baño antes de dormir fue algo que mi mamá me enseñó, ya que donde vivíamos pues era una comunidad, mis papás son maestros, mi papá fue fundador de escuelas, Entonces pues vivíamos en las comunidades donde, donde él hacía sus escuelas y yo recuerdo que pues eran comunidades donde el baño no era muy cerca a veces, ¿no? Tenías que trasladarte a una parte de, de, de la escuela porque vivían en terrenos cercanos a la escuela, el patio pero finalmente no tan cerca, éramos muy pequeños y mi mamá nos enseñó a ir al baño antes de dormir. Entonces realmente es una conducta aprendida. Y a veces también aprendida que cuesta tanto trabajo cambiar esas conductas, ¿no? Darnos cuenta que así como lavarse los dientes, así como hacer ejercicio, levantar los zapatos, saludar, fumar, ¿no? este O simplemente cómo me dirijo, ahorita que hablabas de las parejas, como el hábito que tengo de cómo dirigirme a esa pareja. Este, son cosas que se van aprendiendo y son conductas pues, que definitivamente están ahí desde que nosotros nacemos y los traemos, los traemos de casa, así como también el valor. Uh -huh. Excelente, Merced. Leo, eh, hay un autor que inclusive nuestro mentor John Maxwell lo cita en las 15 leyes indispensables del crecimiento, en la ley de la conciencia, eh, y él dice que el primer paso hacia el cambio es la conciencia y el segundo la aceptación. Leo, ¿en qué momento nosotros como líderes necesitamos despertar esa conciencia para poder entender o que necesitamos modificar o cambiar nuestros hábitos completamente, Leo? Eh, hola Edgar, fíjate que eh, te voy a hablar de manera personal. Creo que llega un momento, eh, en, eh, bueno, para mí han sido dos momentos. Uno, eh, antes de haber descubierto cuál era el propósito que yo, que yo eh, tengo en la vida. Ese sí, fue un, sí. un momento antes de eso, fue cuando yo quería eh, lograr grandes cosas en la vida. Y cuando hablo de lograr grandes cosas en la vida, es cuando yo decía yo quiero tener una casa, yo quiero tener un buen cuerpo físico, yo quiero tener mucho dinero, quiero tener esto, quiero lograr esto, quiero haber estudiado tal cosa. Entonces eso era, eso en ese momento cuando yo deseaba eso, entonces uh, yo decía, ok, ¿qué tengo que hacer? Y cuando me hacía la pregunta que qué era lo que yo tenía que hacer, siempre iba a dar a una rutina. Y es allí donde yo defino que, que, que un hábito para mí es como una rutina que uno Eh, que uno como ser humano hace pero que tiene un objetivo del por qué hacer las cosas porque no me voy a poner a hacer algo solo por hacerlo luego cuando yo descubrí eh, para qué yo había venido a, al mundo y luego descubrí que, que mi propósito es agregar valor a las demás personas entonces yo fui más intencional en el sentido de ir estableciendo hábitos pero que me ayuden a, a, a fortalecer Ese propósito para el cual yo he descubierto que he venido al mundo. Así es que eh, para mí esos fueron dos momentos. Un momento cuando yo no sabía para qué he venido al mundo, pero sí sabía que quería algo para mi vida y sí. que quería algo mejor. Y luego cuando descubrí ese propósito para el cual yo había venido acá al mundo. Y, y en el entendido, Leo, y en el entendido, Leo que, que en el momento que descubres Tu propósito de vida, yo me imagino que tuviste que haber alineado, a ver, mi propósito, mis hábitos me están llevando a, a ese propósito, ¿verdad? Y, y seguramente algunos, algunos de ellos efectivamente se estaban alineando a tu propósito, pero seguramente algunos otros, como la mayoría de los que estamos acá, eh, eh, hacemos una evaluación y decimos, ¿realmente mis hábitos no me están llevando a donde mi propósito o a donde yo quiero llevar. Rocío, eh, hay un libro sí. que compartíamos al inicio que dice los siete hábitos de la gente efectivamente, perdón, altamente efectiva. efectiva Steve Correcto. El primer hábito es ser proactivo, Rocío. Así es. Mira, eh, también tomando de la mano lo que le preguntaste a nuestro compañero Leonidas, tenemos que tener claridad de quiénes somos. Porque si no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos. Y precisamente es la parte que nosotros realizamos como coaches y los invitamos amigos que y nuestro radio escuchas. Si ustedes todavía no tienen esta claridad de quién son y a dónde quieren ir, pueden consultarnos a nuestra escuela de élite para poderlos apoyar en cualquier momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Y lo decías muy claro, Edgar, tener conciencia ¿De qué queremos y quiénes somos? Poder saber cómo estamos nosotros parados y hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, en esta claridad, para ser proactivos, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos en la vida, cómo lo queremos lograr y en cuánto tiempo. Y entonces ya vamos a poder trazar un plan ¿Y cuál es la diferencia, y quería irme antes, entre lo que es un hábito bueno y un hábito malo? Porque podemos ser conscientes, ¿verdad? Y podamos creer que el fumar puede ser un buen hábito, ¿verdad? Porque es social, es un hábito que me hace relacionarme con la gente y no tenemos la conciencia que en la salud nos está dañando. ¿Qué tenemos que hacer? Clarificar precisamente quiénes somos Hacer una lista, como yo les comentaba en las sesiones pasadas en Élite, de cuáles son nuestros hábitos y saber distinguir cuál es un hábito bueno y un hábito malo. Y puede haber un hábito que no sea tan malo, pero un hábito que sea muy dañino. Si ya hacemos esa conciencia, ya podemos ser proactivos y tomar decisiones para saber hacia dónde vamos y qué nos va a contribuir con un hábito bueno y un hábito malo. Sabemos que la diferencia entre un hábito bueno y un hábito malo es el éxito. Correcto, Rocío. Eh, hay un autor, un físico matemático, William Kelvin Thompson. Él dice que lo que, no se evalúa, lo que no se define no se puede medir. Correcto. Lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y yo creo que estos hábitos, cuando somos conscientes y hacemos nuestro corte de caja, o nuestra evaluación o autoevaluación decimos bueno regularmente comenzamos a decir bueno a ver eh, cambiamos de hábitos alimenticios porque a lo mejor eh, nos enfermamos y tuvimos que ir con el médico y el médico nos tomó una valoración nos tomó unos exámenes nos hizo un corte de caja de salud y nos dijo sabes qué si sigues así puedes tener no sé un infarto puedes llegar a tener esto modifica tus hábitos alimenticios, ¿cierto? Perfecto. Y creo que la gran mayoría de nosotros empezamos a tener esta conciencia, desafortunadamente, cuando los resultados no son los que queremos, no los que esperamos, porque eso nos llega de sorpresa. Dice, oye, ¿sabes qué? Estás a un punto de, de tener un infarto, modifícalo ya, de lo contrario puedes encadenar esto, ¿cierto, Rocío? Correcto. Lamentablemente tiene que haber algo que detone para que podamos hacer conciencia y poder hacer un cambio. Y en todos los ámbitos, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, tiene que haber algo, una pérdida, para que nos podamos acercar a nuestro poder superior, como cualquiera lo conciba, puede ser la energía, la, el, el universo, Dios, como, ca, como cada quien lo quiera. Pero tiene que haber algo que detone, porque muchas veces no hacemos conciencia en sanidad, que tengamos salud, es más, ni siquiera somos conscientes de que tenemos salud, no lo evaluamos, no estamos en el aquí y en el ahora. Como yo siempre les, les invito en cualquiera de las sesiones que yo inicio es respirar. ¿Por qué? Porque es como nosotros nos damos cuenta que estamos vivos, que estamos bien, haciendo conciencia de que estamos aquí presentes y en sanidad relativamente, ¿verdad? Porque es lo que queremos cambiar, ¿no? Oye, Rocío, y, y, y para terminar esta parte y, y seguir después con, Rocío, con Merced, perdón, eh, tomamos conciencia hace un par de años con algo que nos impactó muy fuerte, que fue la, la pandemia. Correcto. O sea, respirar era tan común, el convivir, el salir, fue ta, era tan cotidiano que no lo valorábamos. Correcto. Pero cuando nos presenta esta parte fuerte de, de la pandemia, ya el respirar tenía un costo Correcto. para cada uno de nosotros. Algunos pudieran cubrir ese costo, otros, aunque lo pudieran cubrir, no tuvieron la posibilidad de, de, de salir de ese cuadro. Entonces, eh, conscientes debemos de estar en cada momento de nuestros resultados de lo que tenemos, porque en algún momento lo podemos, lo podemos perder también. Merced, eh, gracias Rocío. Gracias. Merced, me parece que también muchos de nosotros cuando queremos cambiar los hábitos, hay algo que detona la motivación que nos lleva a iniciar algún proyecto. Pero también a veces esa motivación dura muy poco y, y me quiero ir, por ejemplo, en la transición, ya estamos en el mes de agosto, Merced, falta octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses y regularmente en diciembre lo que hacemos es hacer un corte de caja y decimos, bueno, en enero comenzamos, la gran mayoría de nosotros, a bajar de peso, pero resulta que esa motivación nos dura nada más 15 o 20 días y si me voy muy bien, ¿verdad? Hasta nos inscribimos en los, en los gimnasios con la membresía de seis meses para que nos duela perder el dinero. Pero después de los 20 días o del mes, pum, se acaba la motivación y ahí es donde entra un factor de la disciplina, Merced. ¿Hasta qué momento o en qué momento la motivación es importante para los hábitos y hasta qué momento es importante la disciplina en los hábitos? Gracias. Ah, sí, Edgar, gracias. Pues mira... Eh... Creo que es bien importante, como bien decía Rocío, conocernos también. Y si tenemos este tope, ¿verdad?, para poder avanzar, pues Élite está disponible para que podamos apoyarlos, ya que tenemos todos los coaches necesarios. ¿Qué días, Merced? Los días jueves. A las seis de la tarde estamos por internet, por supuesto, este, disponibles en Facebook también, que nos busquen en nuestras redes sociales, este, en Instagram y en, y en Facebook estamos para que podamos apoyarlos. Porque fíjate que todo este conocimiento a mí me ha apoyado mucho, porque yo antes decía la motivación no sirve. Un ratito y es como un globo, decía yo. Es como un globo y lo, lo, lo pincho y ya se me terminó la motivación. Pero parte de conocernos tiene mucho que ver con los valores. Si nosotros tenemos claros cuál es el valor del compromiso, el valor de la responsabilidad, el valor de la disciplina, nuestra meta que hayamos planteado en el, en el conteo de las uvas del año pasado y que hasta este momento no hemos podido llevar a cabo, ocupamos anclarlo, ocupamos que uno vaya de la mano del otro en cuál era mi meta, tal vez bajar peso y eso es un poco complicado, pero qué tal soy sana el resto de mi vida. Entonces, soy sana, me, me va a decir los cómo lo voy a lograr. Tomar un litro de agua eh, de, de, diario, siete vasitos de agua todos los días, cambiar la pizza por unas verduras, o pizza y, y ensalada, ¿verdad? Que es una muy buena combinación. Entonces, yo empiezo a hacer estos cambios a medida que yo tengo una declaración mucho más grande que bajar 10 kilos, que me es complicado. Pero si yo soy sana, me va a indicar los cómo. Cuando yo tengo claro cuáles son los cómo, ahí vienen derivadas las metas. Tantos de agua y como tú bien decías, si yo no lo establezco en un papelito, ¿verdad? En una hoja y lo voy midiendo, yo no voy a poder ver si tengo este resultado. A medida que conozco eso y yo tengo el valor como persona de la disciplina, el valor del compromiso, el valor de... Incluso yo le puse un valor cuando empecé a trabajar esta área, le puse un valor amorosa ser una mujer amorosa conmigo mismo para poder ir eh, cumpliendo con estas metas. Pero cuando yo me doy cuenta que tienen que ir ancladas al valor, entonces la motivación permanece constante. Ajá. La motivación es constante porque yo digo, este es mi valor, yo me conozco que... Ay, hay una palabra bien fuerte que tengo una maestra que me la dice, no la voy a decir ahora, pero dice, ah, mi madre si no lo logro, ¿no? O sea, mi madre si no lo logro, ¿no? Entonces yo me empiezo a conocer, si yo me conozco, que una tarea la termino, que tengo el compromiso de estar aquí ahora a las 10 de la mañana, que si voy a hablar con Rocío, hablo con Rocío, que si le digo te voy a ayudar, te ayudo, cuando yo tengo este valor y pase lo que pase, cumplo con el valor, entonces puedo anclar la meta que es algo bien importante, si yo hago este, esta mancuerna entre ambas, si yo jalo una de la otra, entonces me, me, me mantengo motivado, pero mi, la, mi motivación me la da mi valor, el valor que yo tengo para eso, la disciplina en, yo lo veo como la consecuencia de la repetición, porque puedo empezar a cambiar todo esto que no me está apoyando, como dice este Rocío, no me, no me está sumando para lograr el objetivo, entonces lo que hago es anclarla en la repetición. Cuando yo hago la repetición, también mi cerebro va a segregar un químico. Este, ayúdame, Rocío, en este momento acabo de olvidar la palabra. <risa> dopamina. Dopamina. Dopamina, sí. genera la dopamina que entonces hace que tengamos un, una mente exitosa. Que aunque la meta sea pequeña, siempre la voy a lograr. Por eso empecemos con metas pequeñas, dos vasos de agua, tres vasos de agua y empezarlos a aumentar de tal manera que entonces yo me conozco y digo, sí, sí me puedo tomar cinco vasos. Y a medida que lo repito y empiezo a generar dopamina en el cerebro, también las neuronas crean como un caminito del conocimiento del hábito. En ese momento yo soy siempre una mujer que puede usar este hashtag que dice ganando como siempre, ¿verdad? Ganando como siempre y entonces eh, la motivación es algo que me, me va a apoyar cuando yo soy consciente y cuando lo tengo en este momento presente, como bien lo decía Rocío, en el pasado no me ayuda, en el futuro tampoco, pero aquí y ahora estoy siendo mi valor. Habito el valor de la responsabilidad, habito el valor del compromiso. Me empiezo a conocer Anclo a la meta y entonces permanezco motivada de tal manera que a medida que lo repito, creo esta serie de, de procesos mentales que si, no, no, no sabemos cómo suceden, pero que tienen su resultado en su equivalente físico. Entonces creo que algo bien importante que yo le comparto a las personas. Si tú me dices que eres una mujer feliz y yo no veo la evidencia, entonces hay un proceso que revisar. Si yo no veo que de verdad está bajando tu carita, está bajando tu bracito, estamos haciendo estas actividades de manera repetitiva, entonces yo no tengo la evidencia de lo que está sucediendo. Entonces creo que algo bien valioso es podernos mostrar a nosotros mismos la evidencia de lo que estoy diciendo, la evidencia de ese hábito y anclarlo uno a otro. Yo inicié con este proceso y te quiero compartir que yo siempre llevaba dietas, eh, sufrí por mucho tiempo por el estrés, Entré en procesos de salud muy complicados. Pero recientemente, cuando yo me empiezo a conocer más, que fue pues también gracias a que nos reunimos a través de esta certificación de John Maxwell por amor a mí misma, era la primera inversión más importante que realizaba en mi persona. Cuando me doy cuenta de eso y empiezo a revisar el libro de hábitos atómicos que estoy en este proceso de revisión, me doy cuenta que dice, si ya te levantas a las seis de la mañana, ya no te vuelvas a acostar, ancla un valor al otro. Ponte los tenis, ponte los este los, este, los, los pantalones y agarra la mochila de la, del ejercicio, toma tu toallita y tu vaso de agua y vete a hacer ejercicio. No te vuelvas a acostar. Entonces, ancla uno, un hábito que ya tengas, ahí anclale otro para que puedas avanzar. Entonces, creo que la motivación, encontramos entonces una, una, una fundamentación que tiene que ver con el conocimiento de la persona y no necesariamente, como yo lo decía, un globo que se va a esfumar porque la motivación es permanente. Yo creo que la celebración es permanente, el aplauso es, es muy rápido, pero esta manera de anclarlo, pues me apoyó mucho. No llevo dieta, no estoy haciendo ninguna dieta, solo como sano, no dejo muchos tiempos de comida y bueno, he empezado a tener un peso porque he hecho esta declaración, sana el resto de mi vida. Extraordinario, Mercedes, y yo creo que eh, en ese papel que nos acabas de comentar estamos muchos de nosotros, a veces queremos tener cambios, estamos en un mundo que queremos los cambios eh, de microondas, sí, sí. metemos nuestra, nuestro hábito malo, lo queremos volver hábito bueno, le queremos poner 15 segundos y a los 15 segundos ya queremos que esté listo nuestro resultados de los hábitos y lo que nos acabas de decir es justamente... Eh, de lo que nos va a hablar Rocío el próximo jueves, que son eh, el efecto compuesto, Rocío, que es venir y hacer estas, estas actividades pequeñas para que nos generen esta constancia para llegar a los resultados que queremos. Leo, gracias Merced. Leo, eh, dentro de esta parte de, de los hábitos y lo que nos decía nuestra amiga Merced, de tener metas muy cortas y muy cercanas, pero siempre recordando el resultado que nos está dando. Muchos de nosotros no damos esta prioridad al cambio de, de, de nuestros hábitos porque no están dentro de nuestros, ¿cómo le llamamos? De nuestra lista de prioridades, Leo. Es decir, yo hablaba hace, hace unos momentos acerca de la salud, que a lo mejor yo no soy consciente de mi salud, porque no ha pasado nada extraordinario y no hay necesidad de que pase algo más allá que ponga en riesgo mi salud, pero mejor yo sigo comiendo hamburguesas, tacos, todo lo que me perjudica a nivel salud, porque no lo tengo dentro de mis prioridades. ¿En qué momento tenemos que establecer estas prioridades para nuestros hábitos, Leo? Eh, hola, Edgar, amigos, yo creo que yo siempre he dicho que las personas que logran establecer buenos hábitos para su vida antes de que les pase algo como por ejemplo tú mencionabas el tema de la salud son personas que han sido dichosas porque normalmente cuando ya pasa cuando nosotros ya tenemos un problema en nuestra vida y siguiendo con el ejemplo que tú mencionabas de nuestra salud es cuando se convierte como en una alerta donde uno dice tengo que cambiar esto porque si no lo cambio me va a ir eh, mal pero eso eso pues creo que llega un momento que es como es lo contrario a lo que hablaba este anteriormente Rocío que decía la proactividad sino que ahí ya estamos siendo reactivos porque ya en ese momento pues ya o nos toca o nos toca hacer los cambios pero fíjate Edgar que yo hace eh, hace este hace un par de días yo he adoptado el tema del hábito Eh, bueno, yo realmente practico tres hábitos que inconscientemente los hacía, pero hoy que ya eh, soy un poco más consciente sobre eso, sí. he dicho, bueno, gracias a Dios que pude adoptar estos hábitos que me han ayudado a mantenerlo como estoy. Ah, gracias a Dios, a nivel salud, eh, solo, solo ahorita el, fe, el efecto de la gripe, pero es algo, algo que es un virus que pasa, que otro lado. Pasar, pero de ahí, gracias a Dios, eh, no tengo problemas de salud. Pero fíjate que, que hay algo que, que, que yo hoy me pongo a pensar sobre eso y creo que el hecho de hacer ejercicio es algo que realmente nos ayuda. ¿Verdad? Nos ayuda. Entonces yo inconscientemente, yo no lo hacía por, por decir, ok, yo quiero tener una buena salud, por eso voy a hacer ejercicio. No, simplemente hacer sí ejercicio porque quería tener un buen cuerpo, porque me quería mantener, porque quería ser una persona atractiva para otra persona. Pero ahora que ya soy más consciente, ya no lo hago. Por, por, por ser una persona atractiva, sino que lo hago porque sé que es lo que me va a ayudar a que yo pueda vivir más en este cuerpo y que pueda cumplir el propósito de vida para el cual yo vine. Entonces, yo en lo personal practico el hábito de hacer ejercicio. Ese es uno. El otro hábito que también practico eh, es, es el hecho de la lectura, ¿verdad? Porque también eso va eh, amarrado a lo que yo a lo a, a lo que yo tengo como propósito de vida de poder agregar valor a las personas entonces eh, esos son dos hábitos que a mí en lo personal eh, me han ayudado mucho y no lo he hecho Edgar porque he tenido que eh, o sea porque he tenido la necesidad de hacerlo por, porque tengo que hacerlo sí o no sí o sí verdad sino que eso ha sido algo que que, que gracias a Dios descubriendo el propósito pues me ha Eh, inducido a que yo pueda tomar esos hábitos. Eh, me parece que es muy potente lo que nos acabas de decir porque muchos de nosotros, dice John Maxwell, que hay dos días, los dos mejores días de tu vida. El primero, cuando nacemos y el segundo, cuando descubrimos para qué nacemos. Eh, coincido con Leo, yo creo que Mercy y, y Rocío también, que todos no. tenemos un propósito aquí en la vida. Y, y tenemos que estar muy atentos para descubrir cuál es ese propósito y cómo alinear nuestros hábitos actuales para que nos lleven a esa dirección. Gracias, Leo. Eh, ahora, Rocío. Sí. La gran mayoría de nosotros, y me voy a incluir en algún momento de mi vida, y a lo mejor en este momento también con algunas otras condiciones, pensamos en lo que vamos a perder para... Eh, Para cambiar nuestros hábitos, o sea, en lo que vamos a perder Bien. y no vemos en lo que podemos ganar. Y voy a seguir con el ejemplo, Correct. con el ejemplo, Rocío, de, de la salud, ¿verdad? Y voy sí. a hablar, eh, eh, yo digo, ay, si me pongo a dieta o si bajo o si cambio mi, mi, mis hábitos alimenticios, Híjole, me voy a perder las hamburguesas de los fines de semana y los taquitos de trompo que están. Voy a perder eso, uh -huh. mejor que sigo como estoy, ¿verdad? Uh -huh. no, es lo que pensamos claro. muchos de nosotros y no claro. en lo que podemos ganar. ¿Qué es, ¿Qué es lo que podemos ganar? Mejor condición física para hacer muchas actividades. En mi caso, por ejemplo, para estar con mis hijos más tiempo, para aguantarles el ritmo. Porque saben que cuando interactuamos con niños, ellos traen mucha energía. Entonces, Rocío la gran mayoría de nosotros nos enfocamos en lo que vamos a perder y no en lo que podemos ganar. Lamentablemente en el mundo que vivimos globalizado y en este momento la inmediatez es lo que todo el mundo queremos. Sí. ¿Quieres que te venden el producto mágico? Tómate dos pastillas y en esta semana bajas cinco kilos. Sí. sí, pero en la siguiente subes esos cinco y un cinco más. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que hacer y debemos de hacer conciencia es de tener una rutina de vida, ¿sí? Ya tener una vida que nos podamos manejar de cierto momento en el que sí podemos incluir todo lo que tú dices. No hay necesidad de hacer una dieta. Podemos hacer una alimentación balanceada y un día o dos a la semana nos podemos dar un lujo de comer esos antojos porque también necesitas romper esa parte para que el cuerpo no se acostumbre. Por eso a veces las, los, los hábitos alimenticios se van cambiando con los nutriólogos. Claro que todo esto debe de ser con personas que conozcan, que sepan sobre tus, tus genes, porque lo que decía en la primera parte, nos tenemos que conocer, ¿por qué? Porque tenemos que conocer nuestra genética. Si tenemos familia diabética, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, Si podemos ser prediabéticos, tenemos que hacernos estudios. O sea, no nada más es, ah, ya, dejo de comer esto, como aquello, me tomo esta pastilla, le anunciaron esto, mi amiga me recomienda. No, es peligrosísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo siempre les he dicho a mis hijos, antes de que pidan el, el certificado de educación, pidan el certificado genético. <risa> Porque no sabemos cómo van a estar sus genes y nuestros genes, ¿sabes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ojo, hacernos un chequeo médico mínimo el hoy, aquí y ahora. Según cómo salgamos y la genética que tengamos, entonces llevar a cabo un plan, ¿sí? Porque si estamos enfermos del corazón, si somos, como les digo, diabéticos, si estamos hipertensos, o sea, tenemos que checar toda esa parte y tener muy claro esta parte. Y entonces a partir de ahí conociendo nuestros genes, qué podemos y no hacer, entonces ya llevar a cabo esa rutina de ejercicio, esa rutina alimenticia, y que tenemos que hacer un plan de vida. sí O sea, no nada más eso, hago esta dieta tres meses y después, lo, no, no, no, ya ser un plan de vida. ¿Qué es lo que tú decías? Ser proactivos, claro, no es mi día a día, organizar mi día, qué es lo que puedo comer el día de hoy, qué es lo que vamos a comer, incluyendo verduras, pescado, carne, eh, vegetales, todo. Y también podemos llevarnos, como te comentaba, un día a la semana y si me comía cinco tacos, me como tres, pero ya me quité el antojo. Si me como dos rebanadas de pizza, me como una. Y la complemento, como decía bien Merce, con una rica ensalada. Sí. ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que planificar. Y eso viene siendo en la alimentación, en el ejercicio, en lo espiritual, en todo, en, en nuestra el, vida. En el crecimiento personal, Rocío. Exactamente. Rocío, eh, nosotros venimos reuniéndonos sistemáticamente. Correcto. Todas las semanas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en un horario específico. Claro para poder ayudar a nuestro crecimiento personal, porque fuimos conscientes de que necesitábamos la ayuda de especialistas y en este caso de nuestros mentores de Max Leadership. Claro. Invertimos tiempo, eh, dinero, atención, conocimiento en ellos y creo que eso ha nos ha ayudado a ser muy conscientes de lo que queremos ser. Ahora, en algún momento muchos de nosotros Y yo creo que si lo, si lo hacemos en porcentaje del 0 al 100, hemos tomado nuestro 10% de, de relajación, lo que tú decías, ¿no? Es decir, nuestra escapadita, porque eh, a veces nuestras prioridades en esos tiempos a veces también es la familia. Y nos pasó mucho de nosotros, ¿no? Que hoy cumple años uno de mis hijos, ¿saben qué, amigos? Hoy no me voy a conectar a nuestro crecimiento personal porque hoy es mi prioridad, mi familia. Pero el 95% o el 90% estamos enfocados en el crecimiento personal. Y esta, esta analogía que tú hacías de los alimentos, ¿verdad? Esto va aplicado, como bien decías, a muchas de las áreas, inclusive en, en el cambio de hábitos también. Y en el cambio del crecimiento también, ¿verdad? Eh, yo estoy consciente que nuestros hábitos nos ayudan a tener una mejor versión de nosotros. Yo no sé si les platiqué, pero eh, por muchos años yo quería levantarme a las 5 de la mañana. Yo escuchaba mucho del club de las 5 de la mañana. ¿Se acuerdan de <ríe> sí. club de las 5 de la mañana? Yo decía, quiero despertarme a las 5 de la mañana. Ya veía mi reloj, 6, 6 y media. No llegaba a las 5 de la mañana. Me costaba, me pesaba muchísimo. Hoy me adelanto en ocasiones a mi reloj. Algunas otras, como, como estas escapaditas que les digo, sí, de plano me brinco de 10, 15 minutos o media hora después de, de, de la hora, pero eh, la gran mayoría de las veces ya se hizo un hábito de mi vida el despertarme a las 5 de la mañana. Ya no me cuesta trabajo. Es que era un estilo de vida, ¿sabes? Sí. Sí, y, sí, esto sí. No los, y esto nos los ayuda a hacer los hábitos, precisamente, la repetición, como bien lo decía Merce, ¿sí? Pero ser conscientes de qué quiero y a dónde quiero ir y en cuánto tiempo, porque entre más me dé mis tiempos al aire, mis tiempos fuera, pues más trabajo me va a costar llegar. Correcto, así es. Merce, a mí me quieres comentar algo. Sí, yo creo que aquí cabe esta parte que menciona el libro de hábitos atómicos, la ley de la inversión mínima, cuando iniciamos un nuevo hábito, pues iniciamos con cantidades pequeñas, yo siempre le digo a las personas que empiezan a leer, hoy qué día es día ocho, hoy leo ocho hojas. Mañana 9, pasado 10 y empezamos con una inversión mínima que me permita ir logrando una meta. Porque a veces también eh, decimos cantidades grandes y ahí va otra vez la parte del valor. Sé que no lo voy a lograr porque nunca lo he hecho. Entonces, ¿qué hago? Me rindo desde que digo sí, pero realmente no lo voy a hacer porque me conozco. Siempre decimos, ay, no, me conozco, no lo voy a hacer. Entonces, creo que el pequeño cambio y esta ley, pues que las leyes son, eh, como su nombre lo dice, una ley va a suceder sí o sí, aunque no te bañes, ¿verdad? Va a suceder. Entonces, creo que sí es importante mirar que esta ley del mínimo, eh, eh, del, de la mínima inversión va a sostener un cambio, va a ser sostenible en el tiempo. Va a ser sostenible de tal manera que yo pueda empezar a elevar ese, esa, esas metas, elevar esas, esos propósitos, pero sí tenerlo eh, escrito para que yo pueda ser consciente. Y estaba revisando un libro que se llama Observador en Bioneuroemoción Bio, Bio y nos define de, de, en, en unas palabras qué es ponerle conciencia. A lo que estoy haciendo, sí. ser consciente. Y es una serie de pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, voluntad y toda la vida mental y psíquica que, que, que representa en un momento implicado. ¿Y qué es el momento implicado? En el momento presente, como bien lo decía Rocío todo eso que voy a hacer, ocupa hacerlo, ocupo mirarlo en el momento presente y entonces la ley de la mínima inversión va a tener su efecto en la constancia de esas pequeñas acciones repetitivas. Porque también ahorita que los escuchaba, pues vuelve a venir a mi mente Juan Beriken, cuando nos dio esta conferencia que decía, tú lo mereces todo. Uh -huh. Porque hay gente que te dice, ¿cómo crees, hombre? No, no, lo vas a, no lo vas a lograr, ¿no? O sea, mira, no se puede todo en la vida y la realidad es que este libro de hábitos atómicos que yo lo estoy estudiando a raíz del de emprendimiento que realizo en B, eh, me, me llama la atención porque tú dijiste algo bien claro, luego no podemos levantarnos a las cinco, este, como que es, es, es una cuestión de, de, de, pues de realizar este hábito, pero cuando ya te vas a, a medida del, del efecto compuesto, verdad de, de hacerlo, de hacerlo, de ser consciente que primero que nada lo haces para ti, nos lleva algo bien importante. Realizar las tareas en el menor tiempo posible. Y nos habla de una regla, la regla de los dos minutos, y que se basa precisamente en eso. Dice, entre más rápido hagas una tarea más fácil vas a poder realizar muchas actividades y dividir la agenda, ¿verdad? 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, de tal manera que pueda eliminar esas barreras que luego digo, ah, no, ya son, no, ya, ya es media hora, ya son 10.47, no, ya para las 11, ¿qué voy a hacer? Y realmente 10 minutos es mucho tiempo en un ejercicio, por ejemplo, de funcional, que es lo que a mí luego me termina cansada, que es dos segundos, ¿no? Tres minutos, cuatro minutos, repeticiones de cuatro minutos que hace que la máquina interna empiece a funcionar de manera impresionante. Así que, eh, eh, querida Rocío, aún traigamos un ADN, nosotros lo podemos cambiar. Nosotros podemos hacer que esta visión que tengo de cómo me veo a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Yo soy de una madre que tiene 85 años y parece una señora de 60 Entonces, ¿yo, ¿yo qué espero? Pues que sea una, que tenga una vida larga, ¿verdad? Yo digo, no, yo sea yo requiero llegar a su edad así, o sea, por mí. Entonces, si yo realizo estas actividades y, y soy consciente que ocupo anclar una detrás de la otra en pequeños tiempos, esta, esto de los dos minutos lo practico y trato de que una tarea la haga bien rápido. O sea, si, si es bañarse, eh, digo... Consciente, pero lo más rápido que se pueda. Si es hacer una actividad en casa, rápido, rápido, rápido. ¿Por qué? Porque eso va a optimizar mis tiempos. Entonces empiezo a generar una mente que precisamente va a realizar todo esto y voy eliminando todas esas cuestiones como vicios ¿verdad? que traemos de costumbres y pues si sí me compro la idea de Juan Beriken, usted lo merece todo, ¿no? Usted merece todo y lo va a representar un gran esfuerzo y sobre todo cuando tenemos claro ese valor y sobre todo yo siempre lo voy a poner y, y lo he hecho últimamente más consciente por amor a mí, por hacer una mujer amorosa conmigo primero que nada en cada una de las actividades. Entonces estos dos puntos me llaman mucho la atención, empiece con cosas pequeñas, No desista y, por supuesto, más rápido, más rápido todo lo que hay que hacer para que el tiempo nos alcance y podamos dormir temprano, este, Edgar. Dormir totalmente. temprano porque si nos vamos a parar temprano, tenemos que cuidar dormir bien. Si no dormimos totalmente. bien, ya no es exactamente la misma este, energía y para crear una realidad totalmente diferente en este momento presente, se requiere de energía. Totalmente. Muchísimas gracias, Mercia, por estos aportes. Rocío, eh, nos ibas a comentar algo, amigo. Sí, es, me recuerda mucho lo que, bueno, no mucha gente ha de conocer ahora a Alaska la cantante, porque bueno, ya tiene sus años. Alaska, ¿Se acuerdan? Alaska. Pero se acuerdan que había una canción, una canción que decía, yo soy así y nunca cambiaré. ¿No? <risa> ¿Se acuerdan? ¿Por sí. qué? Porque tenemos muy arraigados y sean muy de raíz las costumbres. Hay muy buenas raíces de nuestros. Eh, nuestros ancestros que son, su, por ejemplo, Oaxaca es uno de los estados que mantiene fervientemente las tradiciones y las defiende a capa y espada. Y eso es muy bueno, pero no quiere decir que no podamos cambiar, que sí podemos hacer esa transición, como bien lo decía Merce, sí, pero teniendo y tomando consciente nuestro ADN. ¿Por qué? Porque si yo sé que soy, puede, tengo, vengo de familia que ha tenido cáncer, que ha tenido esto, que ha tenido aquello, de enfermedades, bueno, puedo modificar mi ADN para las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque voy a cuidar mi alimentación, mis hábitos físicos, mi mentalidad, todo esto lo puedo modificar para llegar a tanto a mi meta que me he propuesto, a mi misión de vida, ¿sí?, pero tengo que ser consciente precisamente de qué es lo que quiero y a dónde voy. Y para quien le cueste trabajo tomar estas decisiones llegar a este punto, pues aquí nos pueden contactar en Élite. Eso, extraordinario. Amigos, estamos a 10 minutos de terminar el programa y quiero darle la estafeta a nuestro amigo Leonidas eh, comentando lo siguiente, Leo. Eh, yo no sé ustedes, pero el entorno en el cual cada uno de nosotros nos movemos, nos permite crear cierta movilidad o cierta sinergia. Es decir, nosotros hablábamos que nosotros venimos reuniéndonos por más de dos años de manera sistemática, de lunes a viernes, en diferentes entornos, aprendiendo de alguien más. Y, y creo que a veces se nos baja la pila mucho de nosotros y cuando nos conectamos y estamos en este entorno propicio, Podemos continuar con esta sinergia, Leonidas, de, de modificar nuestros hábitos, de siempre pretender o ser más conscientes de lo que estamos dejando de hacer o de lo que estamos haciendo de manera equivocada. Y por último, Leo, John dice, habla sobre una analogía en uno de sus libros, que había dos, eh, ¿cómo le llaman a los que tuman los árboles? Leñadores, me parece. Leñadores. Que... Sí. Entonces, el leñador A, Leo, Y el leñador B, bajo las mismas circunstancias, misma eh, capacidad física, misma cantidad de árboles por cortar, misma eh, hacha con el mismo filo, resulta que los dos inician a cortando los árboles y el leñador A escuchó que el leñador B en algún momento dejaba de, de, de cortar árboles y decía, le estoy ganando porque yo estoy siendo constante de ello, ¿verdad?, Pero al finalizar esta jornada se dio cuenta que el leñador B había eh, derribado mucho más árboles que los que él había derribado. Y decía, pero ¿por qué él hizo <risa> o tocó, o derribó más árboles que yo que nunca paré desde el minuto uno o del segundo uno hasta el final? Y resulta que le dice el leñador B, lo que pasa que cuando escuchabas tú que yo dejé... De, de pegarle a los árboles es porque estaba afilando mi hacha esas dos partes Leo cuál es la importancia de crecer en un ambiente en un entorno propicio de crecimiento y dos el afilar el hacha Leo de nuestros hábitos también sí Edgar qué qué qué bueno lo que acabas de preguntar y yo quiero compartir algo eh, algo referente a a lo que a lo que he leído sobre el tema de la de cómo se compone un hábito o cuáles son las cuatro partes que componen un hábito y ya te explico por qué por qué quiero conversar sobre eso sí, sí. Eh, una de la una de las partes es eh, es la señal verdad esa es una de las cosas que componen un hábito la señal la segunda es el deseo la tercera es la respuesta y la última es una recompensa pero quiero enfocarme en la primera donde dice la señal Porque tú mencionabas algo y, y, y decías eh, depende en el ambiente en el que nosotros estemos, así nosotros vamos a también este a, a adquirir esos hábitos. Y yo creo que muchos hemos escuchado en algunas ocasiones donde decimos que si nosotros nos nos rodeamos o nos o nos, en, o, o, nos eh, o estamos en un ambiente donde hay gente que le guste leer con seguridad, si son cuatro personas, nosotros vamos a ser con seguridad, vamos a ser la quinta persona. Mm. Si estamos en un ambiente donde a las personas les gusta salir de parranda los fines de semana, no cae la menor duda que la, la, la siguiente persona que va a salir de parranda, vamos a ser nosotros. Y eso tiene que ver con el ambiente en el que nosotros estamos. Sí. Y, eh, y, ¿Y por qué hablo de la señal? Porque también nosotros debemos de tener un pero Gran cuidado. ¿Por qué gran cuidado? Porque aquí hay una pregunta que nosotros debemos de hacernos. ¿Qué tipo de señal soy yo para otras personas? ¿Qué tipo de señal soy para otras personas? ¿Qué despierto en otras personas cuando me ven? ¿Qué es lo que yo despierto? ¿Despierto leer? ¿Despierto crecer? ¿Despierto hacer ejercicio? Eh, ¿Despierto... Eh, tener una buena actitud, despierto, ser proactivo. ¿Cuál es la señal que yo doy? Porque fíjate que las, cuando hablamos de señal, no solamente nos estamos refiriendo a cosas eh, u, u objetos, sino que también nosotros como personas somos una señal. Y, y te pongo un ejemplo. Eh, cuando uno quiere crear un hábito, como lo primero que lo detona es una señal, entonces está comprobado que si yo el siguiente día quiero ir a hacer ejercicio, yo dejo una señal para ir a hacer ese ejercicio. Y esa señal es colocar los zapatos ahí donde yo me voy a levantar. Ahí. Entonces yo coloco los zapatos. Es más, me, me, me acuesto ya con la ropa lista para ir a hacer ejercicio. Eh, pongo los zapatos ahí abajo y lo primero que yo voy a ver cuando me despierte y me ponga en pie, van a, ver, van a ser los zapatos que están ahí. Y esa es una señal. yo puedo poner también otro ejemplo. Hay, hay, hay lugares que también son señales para nosotros. Yo no sé si a ustedes en algún momento les ha pasado y dice, hey, hoy voy pasando por acá y ya me dio hambre porque aquí está eh, tal restaurante. Entonces, ese lugar también se convierte en una señal porque a uno le da, le, le da hambre cuando uno va pasando por ahí porque sabe que hay un restaurante que a uno le gusta. Entonces, eh, eh, ese, esa primera parte de la señal es la que nosotros debemos de ser conscientes. Entonces, si yo quiero hacer ejercicio, yo voy a dejar los zapatos ahí. Si yo quiero crear el hábito de la lectura, yo voy a colocar el libro, si es posible, ahí en la cabecera o en la mesa de noche, en un lugar visible, que, que sea lo primero que yo, que yo vea al regresar de mi trabajo, al regresar de mi negocio. Entonces, por eso, y, y tú mencionabas algo, el ambiente, porque también aquí cabe otra pregunta. ¿Qué tipo de señales me están dando las personas con las que yo me estoy relacionando? Es una pregunta que, que debemos de hacerle. Si me invitan a hacer ejercicio, excelente. Si me invitan a leer, perfecto. Si me invitan a crecimiento personal y todos los días jueves sé que mi señal es estar ahí los jueves a las seis en, en élite porque va a haber un mentor, un coach que va a estar ahí compartiendo. Entonces, ese tipo de personas que nos generan esa señal son las personas que nosotros debemos de tener en nuestra vida porque nos van a ayudar a que de esa manera nosotros mantengamos afilada el hacha que era el segundo punto que, que tú mencionabas ahí y parte de mantener afilado el hacha es tener buenos hábitos que me ayuden a crecer como persona porque hay algo bien práctico John ha sacado un libro últimamente uno nuevo que se llama las 16 leyes de la comunicación sí, y en la sí. primera dice la ley de la preparación y dice la ley de la preparación que no podemos dar lo que nosotros no tenemos Por ende, si nosotros queremos ser una buena señal y queremos compartir algo bueno y agregar valor a las personas, primero debemos de apilar el hacha. Y apilar el hacha, pues, ustedes saben que, que, que hay muchas formas de, de hacerlo. Yo lo hago a través de la lectura y a través de ese espacio de crecimiento que tenemos los días jueves en Escuela de Liderazgo Internacional a las seis de la tarde. ¿verdad? Extraordinario. Extraordinario. Extraordinario, Leo, lo que nos acabas de regalar. El 80% de lo que hacemos cada uno de nosotros, también como hábitos, lo aprendemos de alguien más de manera visual. Y como líderes, eh, tenemos que estar atentos sobre estas señales que nos dice Leo. ¿Qué señales le estamos dando y entregando a nuestros colaboradores como líderes? ¿Cierto? Si queremos ver, que ¿sí? nuestros ¿sí? colaboradores tengamos buenos hábitos, el líder tiene que estar preocupado y enfocado en esos en qué señales les está mandando a su gente con sus hábitos amigos eh, estamos por terminar este programa Rocío, me gustaría que en un minuto Perfecto. nos dieras un, una, una conclusión final y sí. al final que nos regalaras también tus redes sociales, Rocío Sí, claro que sí, bueno yo les invito a que creamos un estilo de vida propio que no nos dejemos sabotear por nosotros mismos y podemos anclar lugares y personas que nos ayudan a motivarnos en nuestro crecimiento. Extraordinario, y, sí. Y los invitamos este próximo jueves a las seis de la tarde, Tiempo Ciudad de México, en nuestra presentación. Vamos a ampliar este tema de hábitos. Voy a tener la oportunidad de, de, ser, de facilitar este tema en nuestra Escuela de liderazgo Élite. Búsquenos en nuestras redes sociales y mi red social en Facebook e Instagram, Rocío Castañeda Coach. Extraordinario, Rocío, que ya está saliendo también o va a salir eh, eh, el anuncio de Élite los jueves, repetidamente, para que estén atentos sobre esta señal. Eh, todos Perfecto. los que nos escuchan, va a estar saliendo el anuncio de Élite los jueves. Y el mentor que va a estar, Rocío, hablando justamente y extendiendo el tema de los hábitos. Muchas gracias, Rocío. Nos invitamos a que aporten también sus nuevas ideas, amigos, que nos están escuchando, en nuestros radioescuchas, a que aporten al tema. Estamos abiertos a recibir toda esta clase de aportación de parte de ustedes. Gracias, Edgar, por la invitación. Gracias, no, amigos. Gra gracias, Rocío. Merced, un minutito. Conclusión particular, personal y tus redes sociales, amigo. Bueno, pues no desistir, ¿verdad? No desistir, empezar con tareas pequeñas, acortar los tiempos, exigirnos un poco también, con sentido de urgencia, porque pues como bien dijimos al principio, la pandemia y muchas cosas nos hacen eh, pues conscientes de que estamos vivos y que la vida ocurre ahora, no mañana, no antierre, ¿ok? Entonces seguir con esa parte y bueno, pues estaremos presentes en la clase con Rocío Castañeda, invitando a todos aquellos que quieran crecer y que, pues, no allá afuera está el mundo entero buscando apoyo y ayuda y aquí estamos para servirles. Mis redes sociales, Mercedes Ortiz en Facebook y Merce Ortiz en Instagram. Muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir con todos. Gracias. Sí, extraordinario. Gracias, Merce. Leo, amigo, un minuto. Eh, conclusión final y tus redes sociales, amigo. Claro que sí, Edgar. Eh, bueno, amigos yo nada más les puedo recomendar, construyan el hábito de cuidar su salud porque algo que no tiene que que que cuesta que nos ha costado quizás poco porque nos hemos nos ha dado por Dios nos ha dado esa bendición pero que muy poco la cuidamos sin salud no vamos a ningún lado podemos tener conocimiento podemos tener lo que queramos tener pero si no tenemos salud no vamos a avanzar en nuestro camino y en nuestra vida y el hábito de la lectura para mantener afilada el hacha siempre el hábito de la lectura es algo que que se debe de cultivar eh, porque eso pues, es lo que nos va a mantener, pues, como, como lo mencionábamos, con el hacha pilada. En eh, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Leonida Ramírez y, y en Instagram como Ramírez 08 Extraordinario. muchas gracias, Edgar. No, muchísimas gracias a ustedes por hacer espacio en su tiempo, por venir a agregarnos valor a esta comunidad de Líderes Crecer, hablando de los hábitos, el secreto de los líderes exitosos. Si tú quieres ser un líder exitoso, comencemos a cambiar nuestros hábitos buscando estos entornos de crecimiento y hoy la Escuela de Liderazgo Internacional Élite nos ha invitado a que nos reunamos el próximo jueves y todos los jueves a las 6 de la tarde hora México porque tendremos coaches, mentores y maestros de nivel internacional aportándonos y equipándonos en nuestro crecimiento. Amigos, fue un placer haber estado con ustedes, gracias a los invitados Rocío, Merce y Leo nuevamente gracias. de la Escuela Élite Quiero terminar comentando nada más que si te perdiste la entrevista completa de estos grandes coaches y mentores de talla internacional, lo vas a poder escuchar a partir del de día de hoy. Va a estar en la página principal, va a estar la grabación completa para que tengas el privilegio de poder escuchar a estos mentores y coaches de élite de la Escuela de Heráldo Internacional. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Tendremos invitados especiales también, que sin duda alguna nos agregará valor